c a p r o profesionales en la radio de la Universidad de Buenos Aires, bienvenidos a este bloque. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Han hecho radio, dicen. Estuvimos algo haciendo algo por ahí.、Así. ¿En dónde? e dónde?、A、ver n Yo estuve en AM Tango. Un tiempito de. a el, m e Tango. a m e M. Tango, que curiosamente es ese, tiene la central en San Telmo. Que curiosamente se llama m e Tango, pero no pasaba música de tango.、Ah、Así que vos t e n í a s con una predisposición total de escucharte a Gardel hasta aburrirte, pero no no tenías nada. Era de la flota presidencial, Tango 01. l r o Lo apreciaba la hija de Cristina v i e r o n que viaja de los cumpleaños. Claro. La presidencial,、sí. sola. Bueno, no tenemos la misma suerte, ¿no?、Claro. No, la verdad、claro. que no. Que no. Y yo estuve en Radio Palermo、Ajá. en un tiempito haciendo algunos comentarios de teatro que ya vamos a hacer más adelante.、Bien. Y también en AM la Onda Latina que hacía lo mismo, era un magazine musical. ¿Cuál es la diferencia entre la Palermo 1 y la 2?、Eh, son dos señales diferentes. En realidad <risa> todos se graban en el mismo lugar. Son...、Sí. Es más, a veces se comparten en estudios, andan grabando mitad de un programa y mitad de otro. Así que no, no hay diferencia más, que son señales diferentes. Bien, y no van a decir que esta radio es mucho peor que todas las otras. No, que no. no, no, no, vamos、nada. bien, dale bien. bien. Los r e c o r e s y e c e p t o r e s son gente buena. Vamos bien. bien, vamos bien, vamos bien la radio. Bien, bueno, prepararon algo. Sí, tenemos primero, si quiere empezar usted, e m p e z o yo. Empece. <risa> Fuimos a ver un poco l oficio y este boom de espectadores que se está dando de manera inaudita ya supera los 200.000 espectadores.、Ajá. Eso considerando que. Si no me equivoco, hoy estamos a 15 o 16 15, de a i l A 15. Abril,、sí. Entonces tenemos menos de 10 días y tenemos 200.000 espectadores de Bafisi, la verdad. Es increíble. O sea,、eh, es el récord de asistencia de los cines que estamos viendo por acá. Va en segundo lugar la película Dos Hermanos, esa l película de Gasaya con g r a c i e Laborges. Pero si contamos todo el Bafisi en total. 200.000 e s p e c t a d o ¿no? r e s ¿Esa compite? ¿Es la competencia? No s a Aparentemente están haciendo la competencia、sí. de todo el Bafisi, la institución del Bafisi, contra、Ajá. las demás películas.、Sí. La m a Sería d el cine independiente. El cine contra... independiente contra el cine. Ah, esto es la primera vez que se hace s Versus, un cine. Porque sí, no, es、sí. habitual, no es habitual encontrar en la grilla de programación las películas del Bafisi. ¿sí? Claro. Pero también llama la atención que vayan tantos espectadores que haya interés por concurrir sí, al Bafisi. Sí. sí, ya hace 12 años más o menos, creo e s n la d o c e a v a presentación ya del Bafisi. Sí. sí, sí, parece que se le salió todo el cinéfilo a todos los espectadores. Mejor que se dé un、sí. poco de apoyo al cine independiente, ¿no? Bien. Bueno, y fuimos a ver Zelda 211, película、Ajá. ayer. Española del director Daniel Monzón, su cuarta película, acá no muy conocida, pero en España viene bastante bien.、Sí. Muy interesante, muy entretenido, mucha gente en el Atlas de Santa Fe, una de las tantas sedes que tiene, 18 sedes tiene esta d v e d el oficio.、Ajá. Películas a aire libre, películas adentro. Y bastante bien, la verdad, muy buena la presentación, muy buena la película, el público se lo bancó muy bien. De, una, es una especie de drama con suspenso.、Sí. trata de un, un policía que va、sí. por primera vez a trabajar en una cárcel española,、sí. justo el día que se produce un motín en la cárcel.、Sí. Entonces, bueno, vemos todo el pasar del pobre policía que sufre ahí adentro del motín, se hace pasar por un presidiario para no ser. agredido tanto física como verbalmente por todos los presidiarios y vemos todo el pasar de la pico, n a te voy a contar el final porque si no todo el que quiera verlo, pero muy entretenida, con todo un contexto histórico más que interesante porque también trata de un presidiario que hay ahí que son de miembros de la ETA,、Ajá. por lo cual se hablo, se empieza un conflicto de qué van a hacer los presidiarios, miembros del de sector español que no es vasco, con esos、eh, presidiarios de la ETA. Entonces vemos todo lo que va pasando con el miedo de que se pueda llegar a realizar una posible guerra civil dentro, puede... de dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Entonces vemos los dos el p a r a l e l i s m o entre las dos situaciones. ¿no? Esto tenía la película, como un microclima dentro. Exactamente,、esa. Ahora que p o n e m o s cine de culto, tal vez, o cine no convencional, o que por lo menos no ingresa a los circuitos con el que está, ¿no? Claro. v e m o s con DiCaprio y que la, la isla cine. Vamos primero a ver esta, vemos las dos. Y hay que ver las dos, a ver.、Eh... Sí. A mí personalmente, yo me gusta un poco a veces ver un poco de cine pochoclero y después、sí. ver un poco de cine contenido. O sea, si me, me quedo todo el día viendo b e r m a s me termina la cabeza explotando. Pero... El Bafisi ahora termina el 18, si no me equivoco. Sí, Entonces, también. también el boom、eh, de no ver otras películas es porque también hay un tiempo agotado y acotado、uh -huh. de consumo de Bafisi. Y otras cosas por las que me parece que también hay mucha más gente, porque antes nada más se daban el abasto al bacis. Claro, ahora tenemos、sí. mucha sed.、Eh, ahora tantas sedes también hace que se popularice un poco、Como、más. o j a l a d el Malva, está la de Cineate, la ciudad de Santa Fe, ahí s、sí, e、sí. hizo bastante publicidad, se estuvo trabajando un poco en, en esto. En ahora, ahora ya no existen más, pero no era al bacis, pero había muchos espacios de cine de culto、sí. donde era más pibe. Estaba el Maxi, el Maxi 1, el Maxi 2, el Alfil, en la vía venía corriente,、claro. el Maxi ahí en el 9 de julio. Estuvieron muy mal esos cines, bueno, fueron cerrando y terminaron pasando Cinevisarro, una pequeña, que fue como el intento de salvarlo, ¿no? Ese cine de clase B. Clase ah, hizo un intento la... de salvar con clase B. Sí, con clase B. Bueno, no, no tuvo mucho que éxito que y, aquí, pero... y sí, iba poca gente. Iba, iba muchos darks y, <ríe> y, y pocos adolescentes como yo en esa época. Bien. ¿Una recomendación más? Sí, tenemos dos recomendaciones para los próximos estrenos, las dos argentinas, el boom de cine argentino que no, no llega、bien. desgraciadamente todo el resto del cine, ¿no? Tenemos primero en la instancia la película de Juan Villela, se llama Ocio,、Ajá. una especie de. Bueno, si buscábamos cine de contenido, acá tenemos totalmente. Sí, sí. Una de esas películas, no sé si vieron las últimas, del actor Bill Murray y el actor de los Cazafantasmas.、Sí, sí. Bueno, tenemos ese estilo de película, el estilo perdidos en Tokio, de esas películas que parecen que no pasa nada, pero al mismo tiempo está pasando todo en cada gesto. En cada escena. Que hay ruptura del eje, ¿no?、Sí. Hay, no es como el cine francés que vos conoces de, de culto, ¿no? De un hogar, que no hay un, un eje o esa mirada、claro. que, que se da en el cine convencional. Exactamente. Para、sí. las personas que les gusta ver un, un plano y quedarse analizándolo, estamos perfectos.、Sí. Por otro lado, para otro público, bueno, esa película que decíamos recién, Ocio de Juan Villegas, la podemos ver el domingo 18, 2045 en El Abasto. Y por otro lado, última recomendación, tenemos el documental Torino de Agustín Rolanderi. Torino trata de la historia de este auto emblemático argentino, e n Torino,、eh, y vamos a ver el desarrollo de cómo fue produciéndose el auto, cómo fue el auge del auto en su momento, cómo después se convirtió en un auto de culto para ciertas personas que lo siguen usando, que siguen con su viejo autito. Andando por ahí, bueno, tenemos acá un pequeño documental. Chorrea, chorrea. La película decía que era medio grado Santorino. ¿Eh? Algunos usaban Torino, otros Renodo, Finn. Yo le recomiendo la última, Y d i r d Murray. Aparece unos minutos nada más y voy a decir que lo matan.、Así、ah Son Bilan. Te lo son Bilan. Vean veanla, veanla vean que está muy buena. <ríe> bueno. Nadie, nadie, nadie. Nos va a, a enfermar,、decirlo. nos quiere enfermar a todos. Ay, no, al c o no, t r a i s no. A ver, ¿cómo es no, esto? ¿cómo No, no. La idea es que el gobierno lanzó una campaña, todos habrán visto, en, a partir de marzo, porque empezó a, a dar las vacunas contra la gripe A, en especial la cepa que está circulando más desde el año pasado, que es la H1N1.、Uh -huh. Eh, ¿Qué están recomendando? Que se empiecen a vacunar las personas que、eh, son grupos de riesgo. Son chicos de seis meses a cinco años,、eh, la gente con problemas respiratorios,、eh, inmunodepresivos. Y además,、eh, ahora surge la duda, con que viene toda la, en toda la época de contagios, de cambio d e clima.、Eh, surge la duda de si uno se tiene que,、eh, aunque no esté en esa, en esa cepa, si uno tiene que vacunarse, si uno puede hacerlo y cómo. Bueno, por lo que dicen, se puede hacer, no, no habría mayor inconveniente, pero uno tiene que ir al médico, pedir、eh, la receta,、eh, y a la vez, una vez que pida la receta, tiene que pagar la vacuna, porque el gobierno las estaría dando gratuitas también para las embarazadas.、Ajá. Sí. Pero después, más allá de eso, más de las vacunas que compraron el gobierno para esta gente que d i g a m o sería s el factor de riesgo, el grupo de riesgo,、eh, ya no, no cubriría a otras personas. Ahora, si, por ejemplo, el año pasado、sí. en, sufrieron en su momento gripe A,、sí. eh, Es recomendable que se la tengan que volver a dar. ¿Así、ah, no, no, uno no genera más anticuerpos para、sí. que se defienda? El en, los、no. anticuerpos están、sí. generados, pero para combatirlos en ese momento.、Ajá. Entonces, hay que volverla a dar porque vuelven a estar en la época de riesgo ahora, cuando、eh, va a ser dentro de un mes, dos、uh -huh. meses, cuando estén más a flor de piel, digamos, todos los virus. La verdad se dice que la estacional va a ser la H1N1. Sí, ¿no? exactamente. Que, si no se agarra gripe, lo más probable es que sea la llamada、sí. gripe A. En ese caso, tenemos que tener todas las, tomar las, la, todos los recaudos posibles para evitar una enfermedad pulmonar, una n e u m o n í a lo que fuera. ¿no? Y desembocar en alguna cosa más grave、uh -huh. que, bueno, se s u p o que el año pasado、eh, casi se genera una pandemia. Sí. Eh, justamente por tantas muertes que había ido, ha habido y también porque acá en la Argentina casi no había v a c u n a Entonces, y se estaba desarrollando además una específica. Actualmente la vacuna no tiene más de 80% de efectividad, por lo cual、eh, no te asegura que, que vas a combatir el virus o que vas a estar、eh, bien prevenido. No, porque la pregunta es esa: es un virus. Los virus. generalmente son muy difíciles de combatir y、eh, no se sabe si la cepa es la cepa, si、sí. corresponde o no corresponde, si ha variado la H1N1 del año pasado a este.、Eh, los laboratorios están vendiendo de tres cepas, de no sé cuántas cepas habrá de gripe,、sí. ¿no? Uno se imagina. Entonces dice, bueno, el gobierno me da la H1N1. Se supone que es la más cercana a la que uno le va a agarrar. Exactamente. Pero no lo sabemos. Después, los que no tenemos entre 5 y 65 años, no quieren comprarla. Hay que ir a comprarla. Si tienen obra social, hay entre 40 y 50% de descuento d、sí. e y siempre se necesita una receta médica. No hay forma、eh, de que den alguna vacuna, ya sea en un hospital o en una farmacia o mismo en los centros médicos、eh, privados, sin una receta médica.、Yeah. Si bien uno puede ir y pedirla porque desea quedarse tranquilo y porque se la quiere comprar, de hecho, los sectores privados también pusieron a disposición vacunas que las,、eh, bueno, que las compraron ellos mismos para.、Mm -hmm. Para administrarlas,、eh, también se dice, bueno, en realidad、eh, lo más importante es este grupo de riesgo. ¿Por qué?、Sí. Porque no hay 40 mil millones de vacunas para toda la Argentina. 40 millones. De 40 mil millones, de perdón, no somos mil millones. Sí, sí, bueno, es cierto <risa>、sí. evitar que se transforme en pandemia. Bueno,、Exacto. ¿Algún dato、y、más? Después... ¿Se puede consultar algún sitio para ver información del Ministerio de Salud? Bien,、sí, en el Ministerio de Salud siempre se puede ingresar, ahí están todos los centros. De cualquier forma, en cualquier hospital en público se pueden acercar, en pedir simplemente que se le la apliquen. Las aplicaciones se hacen de las 7 a las 17 horas. Eh, así que bueno, simplemente es acercarse y pedir la vacuna con la receta en el caso de que no sea un factor de riesgo. O sea, yo puedo mañana a g a r r a r a mi hija que tiene menos de 5 años, la meto en Nerveles Arfiel. s q u i e r o la vacuna. Exactamente. l e p o n g o el que documento、dar. que tiene menos de 5 años v a a llorar. Para sí. <risa>、eh, sí, sí, probablemente、sí. la agarre fiebre.、Eh, dijeron que algunos de,、eh, de los efectos eh, adversos eh, pueden ser comunes. De una vacuna, como la fiebre, el dolor, en la aplicación y demás. Y luego、eh, hay otros efectos que no están tan buenos, que son la pérdida del sentido del olfato o del gusto de forma temporaria.、Uh -huh. Así que, bueno, son cosas que uno <risa> tiene que correr el riesgo en todo caso para no correr otro riesgo mayor que sería contagiarse, de g r i p e a m e gusta mucho el chocolate? Le s a l goma. Bien, muchas gracias por haber compartido este espacio y, bueno, seguramente. Vamos a repetir, ha salido muy bonito. ¿eh? Bueno, v o t a n d a y tanto, la, volvemos、bien. con la Borrelia Zara, que ya ha llegado a la radio de la UA.